Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy hablamos de una palabra del español que se utiliza para muchas cosas, leche. Hace un tiempo hicimos un par de episodios sobre la palabra pan. Os dijimos que esta palabra se utiliza en muchas expresiones del español. Ser más bueno que el pan. Ser pan comido. Estar para mojar pan. Bien, varias personas nos han escrito preguntando por el significado de expresiones que contienen la palabra leche. La palabra leche se utiliza en muchas expresiones del español y con significados muy diferentes. Bruno hizo un comentario en Nuestra Voz pidiendo que hiciéramos un episodio para hablar de las más importantes. Les enviamos un saludo y también a todas las personas que han preguntado por expresiones como las que vamos a explicar hoy. Casi todas las expresiones que vamos a ver hoy son expresiones informales. Son expresiones que se utilizan en el lenguaje cotidiano entre amigos, conocidos o familiares. No son malsonantes, pero solo se suelen utilizar en este tipo de contexto. Me hace gracia ver que Algunos cursos de español califican este tipo de expresiones como español avanzado. Me resulta bastante curioso porque de avanzado no tienen nada. Son expresiones que se utilizan casi a diario, como buenos días, gracias o ¿qué hora es? El hecho de que no sea español formal no significa que sea avanzado. La mayor parte de estas expresiones las utilizan hasta los niños pequeños. Expresiones con la palabra leche. Ser la leche. Esta expresión se puede utilizar con dos significados diferentes. Puede significar una cosa, pero también lo contrario. Así que, si escuchas esta expresión... Tienes que atender al contexto y también a la entonación de la persona que habla. Puedes decir que alguien es la leche cuando esa persona hace muy bien algo o tiene mucha habilidad con algo. Por ejemplo, Luis es la leche, usa cualquier cosa de la cocina para hacer unos platos estupendos. Quiere decir que Luis es muy buen cocinero, que... Con cualquier cosa, cocina una comida sabrosa. Otro ejemplo. Inés es mecánica, es la leche. Ha fabricado su propia moto con piezas de la chatarra. Quiere decir que Inés es una mecánica muy habilidosa. Ha utilizado piezas de la chatarra, es decir, piezas que alguien ha tirado, para construir una moto desde cero. Además de elogiar a una persona, la expresión se puede utilizar para decir que una situación es muy positiva, muy buena. Por ejemplo, es la leche, me ha tocado la lotería. Pero ser la leche también puede significar lo contrario. La expresión se puede utilizar para decir que alguien no tiene un comportamiento adecuado o que una situación es negativa. Como dije antes, todo depende del contexto y de la entonación de la persona que habla. Por ejemplo, Víctor es la leche. Si sigue así, perderá todos sus amigos. Quiere decir que Víctor tiene un mal comportamiento y si sigue comportándose así, perderá todos sus amigos. Otro ejemplo. Es la leche. Primero me multa a la policía y ahora se inunda la casa. Esto quiere decir que esa persona ha tenido un mal día, le han pasado varias cosas malas. Primero le han puesto una multa y después, cuando ha llegado a casa, se ha encontrado una fuga en una tubería. Es la leche. Como ves, ser la leche es una expresión muy versátil. Algo versátil es algo que puede utilizarse para varias cosas diferentes. Y una leche. La expresión y una leche se utiliza como interjección. ¿Qué quiere decir esto? Las interjecciones son palabras o expresiones que ayudan a manifestar un estado de ánimo. Hicimos un episodio sobre las interjecciones más utilizadas del español. Hemos puesto un enlace en la transcripción. La expresión y una leche Se utiliza para mostrar rechazo. Se utiliza cuando estás totalmente en contra de algo. No lo aceptarías en ningún caso. Voy a ponerle un ejemplo un poco cruel. Imagina que tienes un hijo o una hija y está insistiendo mucho en que le compres una nueva bicicleta. Tú Crees que la bicicleta que tiene ahora es bastante nueva, funciona muy bien y no es necesario cambiarla así que no quieres comprar una nueva bicicleta todos los días tu hijo o tu hija te pregunta veinticinco veces me compras la bici un día cansado de la pregunta le contestas y una leche a toda leche. Esta expresión es muy sencilla. Significa que algo o alguien va muy rápido, a mucha velocidad. Por ejemplo, estaba conduciendo por la autopista y me adelantó un coche a toda leche. Significa que te ha adelantado un coche que iba muy rápido, mucho más rápido de lo normal. Es una expresión muy utilizada con los medios de transporte, cuando alguien va muy rápido. Otro ejemplo. Tenía que haber salido antes, si quiero llegar puntual tendré que ir a toda leche. Significa que tienes una cita y que para poder llegar a tiempo vas a tener que ir muy rápido. La expresión a toda leche no solo se utiliza con medios de transporte. Se puede utilizar también cuando veas que cualquier cosa o una persona hacen cosas muy rápido. Por ejemplo, para poder trabajar en un restaurante tienes que trabajar a toda leche. Significa que en los restaurantes es necesario trabajar muy rápido para que el restaurante funcione bien. Otro ejemplo. María lleva 3 días haciendo vestidos a toda leche. Significa que María lleva tres días trabajando muy rápido para fabricar vestidos. Puede ser que alguien se los haya encargado, que tenga mucho trabajo, o simplemente que le gusta mucho lo que hace y por eso trabaja rápido. Darse una leche. Esta expresión también tiene un significado sencillo. Darse una leche es darse un golpe de cualquier tipo. Te das una leche si te caes de una moto, te das una leche si te golpeas la cabeza con un mueble de la cocina, te das una leche si te golpeas un dedo con un martillo o cualquier otra situación parecida que se te ocurra. Seguro que alguna vez te has dado una leche. Qué dolor. Dar una leche. Esta expresión es muy parecida a la anterior. La única diferencia es que hemos eliminado SE del final del verbo DAR. ¿Qué significa? Pues significa que, en vez de recibir un golpe, eres tú quien da el golpe. Por ejemplo, Mohamed Ali daba unas leches de miedo. Significa que el famoso boxeador daba unos golpes muy potentes y precisos. Daba leches. Es una forma bastante informal de decir esto. Me cago en la leche. Esta expresión también es una interjección. Como dije antes, se utiliza para expresar un estado de ánimo. Esta expresión se puede considerar como palabrota, una expresión un poco malsonante, pero muy suave. Se utiliza como sustituta de otras frases mucho peores del español. ¿Qué significa? Pues es sencillo. Es una expresión que muestra enfado. Te has enfadado por algo. Puede que alguna situación haya salido mal, que alguien ha hecho algo que no te gusta, o que ha ocurrido cualquier cosa con la que no estás de acuerdo. En ese momento puedes decir, me cago en la leche. Si veis series para aprender español, es posible que hayáis visto Cuéntame. El protagonista de esta serie dice mucho esta expresión. Me cago en la leche, Merche. Merche es el nombre de su mujer. La frase del protagonista de Cuéntame se hizo muy conocida en nuestro país, tanto que se utiliza como frase humorística en muchas ocasiones. Recuerda que cuando estés un poco enfadado por algo que está pasando, y no quieres que continúe, puedes decir, me cago en la leche. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de cualquiera de los medios habituales, Facebook, Google+, Twitter o también nuestro correo electrónico, info arroba Esperamos que este episodio haya servido para que conozcas algunas cosas nuevas